Pero el hoy, ¿eh? Sí, más que nada en el primer tiempo. Eh, sirvió para, para estar ahí arriba, hicimos muchísimos puntos, eh, tuvimos una efectividad que es un poco anormal, ¿no? Pero eh, lo importante fue que en el segundo tiempo sabíamos que no iba a ser igual y que teníamos que defender más duro. Lo hicimos, nos pusimos un poco más fuerte atrás, nos quedamos con una victoria importantísima para agarrar, empezar la segunda fase de la mejor forma. Bueno, parece que los partidos más importantes, los más difíciles o los que están con la con la soga en el cuello como el de Peñarol o el oeste que, que el Peñarol tenía que ganar para entrar en el Super 4 y hoy jugaban contra el San Lorenzo completo eh, son los que mejores juegan los más concentrados sí, eh, es así está pasando durante, durante la temporada creo que es un error que eso pase porque teníamos que estar los, todos los partidos eh, concentrados pero eh, bienvenido sea que, ¿no? que lo, lo, los partidos difíciles podamos obtener resultados positivos creo que tenemos que encontrar esa regularidad de jugar todos los partidos iguales Bueno, y arrancaron la segunda fase la segunda etapa la fase nacional, muy bueno, muy bien Sí, como te decía un, dos partidos de local, arrancamos ganando habíamos terminado de la mejor forma también con la clasificación al Super 4 en la primera fase así que es importantísimo para nosotros nos quedan todavía tres partidos eh, que tenemos que, que hacer el mejor trabajo posible para llegar de la mejor forma al Super 4 y se, ¿Se piensa en el Super 4 o se va partido a partido? no No, hay que ir partido a partido Eh, porque sería un error que, que ya pensemos en el Super 4 nos quedan tres partidos dificilísimos de visitante y si nosotros queremos estar eh, bien para ese torneo tenemos que jugar bien los tres partidos que tenemos próximos Gracias, señor. De nada.